La renuncia del ex presidente del Banco Central, en los mismos términos en que renunció el anterior presidente del Banco Central, que fue Stusenegger, eh, tiene un claro componente. Y es que no importan los nombres, acá lo que importa es la política. Es decir, pueden cambiar 20 presidente del Banco Central, que mientras no cambien la política van a seguir cambiando presidente del Banco Central. el presidente la, la carta orgánica del Banco Central establece que el presidente de esa institución tiene como obligación controlar la inflación la moneda y la tasa de interés. La tasa de interés está al 60%, la moneda devaluada con un dólar a 40% y la inflación al 60%. Está claro que le pasó a senegre y le pasa a Caputo, en definitiva es la política. Si no cambian la política económica van a seguir cambiando presidente del Banco Central.